Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Ciertamente, enviamos a Noé a su pueblo y le dijimos, Advierte a tu pueblo antes de que le sobrevenga un castigo doloroso. Noé les dijo, Pueblo mío, yo soy realmente un claro amonestador. Amén. Y he sido enviado a ustedes para que adoren solo a Allah. Lo teman y me obedezcan. Si lo hacen, Él perdonará sus pecados y les concederá un plazo de tiempo hasta una fecha fijada, su muerte. Y cuando dicho momento llegue, no podrá ser retrasado, si supieran. Noé invocó a su Señor diciendo, Noé, Señor, he llamado a mi pueblo a la fe noche y día, pero mi llamada no ha hecho sino que se alejen más de ella. Cada vez que los invitaba a que les perdonase sus pecados, se tapaban los oídos con los dedos, se cubrían la cabeza con sus ropas para no oír, y persistían en su incredulidad, llenándose de soberbia. Después, los oídos, los oídos, los oídos, Los llamé a la fe abiertamente. Luego, los llamé a veces en público, a veces en privado. Y les dije, Pidan perdón a su Señor. Él es sumamente indulgente. Les enviará del cielo lluvia constante. Les concederá más bienes e hijos, así como huertas y ríos. ¿Qué les sucede? ¿Qué les sucede? ¿Por qué no enaltecen a Ala como merece? Cuando él los creó en sucesivas etapas. ¿Acaso no ven que Ala creó 7 cielos superpuestos y puso en ellos la luna como una suave luz que no calienta y el sol como una lámpara fuente de luz y calor? Y Ala los creó a partir de la tierra. Después los hará retornar a ella al morir y los hará salir de ella cuando resuciten. Y ahora extendió la tierra para ustedes, haciéndola habitable, para que recorrieran sus anchos caminos. Dijo Noé a su Señor: Señor, mi pueblo me ha desobedecido y han seguido a aquellos cuyos bienes e hijos no han hecho sino aumentar su perdición. Y sus líderes han maquinado un tremendo plan contra mí y contra quienes me siguen. Y han dicho a la gente, no abandonen sus divinidades. No abandonen a Wad, a Suá, a Yagus, a Ya-Ug, y a Nácer. Y, ciertamente, esas divinidades han extraviado a muchos. Haz pues, que los injustos que niegan la verdad, se desvíen todavía más de ella. Y debido a sus pecados, fueron ahogados en el diluvio, y entrarán al fuego el día de la resurrección. Y no encontrarán quien los auxilie. Y dijo Noé, Señor, no dejes vivo en la tierra a nadie de quienes rechazan la verdad, si dejaras a alguno, extraviaría a tus siervos y solo engendraría pecadores incrédulos Señor perdóname así como a mis padres y a todo creyente que entre en mi casa y a todos los creyentes y a las creyentes y no hagas sino aumentar la perdición de quienes niegan la verdad